Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta desde la 88.9 Radio Gran Rosario. Estamos eh, transitando nuestra edición número 58 y, por supuesto, con toda la información que solemos brindar aquí en Boxeo Planeta y con el análisis desde dos puntos de vista diferentes. Uno desde el periodismo profesional y otro de alguien que Interesa, bueno En este en esta actividad Desde hace mucho tiempo eh, Tengo, bueno La alegría inmensa de contar eh, Con un amigo y alguien que Me ayuda a transitar esta Este hermoso sueño Que fue tener un programa de boxeo Y que se hizo realidad ¿Cómo te va Luis Barbaseli? Muy buenas noches ¿Qué tal, Damián? Muy buenas noches para vos Buenas noches para todo el público de Boxeo Planeta El, el gustazo enorme a través de compartir Esta edición 58 y bien lo decía Damián tratando de diferenciar eh, la posición de cada uno en función de la apreciación que damos eh, no podemos vivir el uno sin el otro porque acá hay una cosa que es muy cierta aquel que está en el gimnasio aquel que tiene obviamente el privilegio de conocer desde adentro desde la cocina, el boxeo es indispensable para el que mira desde afuera con la frialdad que se necesita para después Dar su apreciación. Eh, van de la mano unos y otros. ¿eh? Eh, así que el gustazo enorme de compartir la edición número 58. Tuvimos un, un viernes 14 de octubre muy interesante desde Luna Park. Tuvimos también un, un sábado 15 eh, bastante, pero bastante atractivo del festival que vino desde José Cepaz y que lo transmitiera a Boxeo de Primera. Eh, tenemos para charlar sobre algunos viene. combates... Este, de muy buen nivel y, y otros que fueron no solamente de muy buen nivel, sino sorpresivos y otros que corroboraron realmente quién Coincido. era el mejor de los dos. ¿eh? Coincido. Así que comenzamos en esta 88.9 por donde usted más le parezca conveniente, no sin antes agradecer a todos los anunciantes que nos avalan para este boxeo Planeta. Bueno, Luis, eh, le dejamos las vías de comunicación a los oyentes. Eh, se pueden comunicar a, a través del 424-2769, que es el teléfono de la emisora. O nos podés enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Y también tenés la posibilidad de entrar en Internet eh, y bueno, entrar en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com que es eh, bueno, el lugar donde volcamos toda la información que también desarrollamos aquí en nuestro programa radial. Tenés la posibilidad en nuestro blog de encontrarte con toda la, bueno, toda la información eh, local, internacional y nacional eh, a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com O también eh, tenés la posibilidad de entrar a www.radiogranrosario.com.au que es eh, bueno la opción que da la 89, la 88.9 Radio Gran Rosario de entrar en la web. Antes de entrar en materia, tengo un reclamo para hacer. Tiene que ver con usted y conmigo. Pero este reclamo, obviamente, eh, no depende de nosotros, eh, sino nosotros deberíamos trasladárselo a las autoridades de la emisora. El, el promedio del boxeador, del hombre de boxeo, ...mientras se entrena... ...mientras hace todos los trabajos... ...que tienen que ver con la actividad... ...día a día en el gimnasio... Eh, ...lo hacen... Eh, ...acompañado siempre por un... ...determinado ritmo... ...que es el ritmo propio... ...de las clases populares... ...y también de aquellos... ...que aún no siendo de clase popular... ...degustan de la alegría... ...degustan del devenir del ritmo... ...entonces me decían dos o tres muchachos... ...que están vinculados al boxeo amateur... Eh, cuando una cumbia? cuando Rodrigo? cuando Gilda? cuando, Si querés, porque como yo soy un tipo grande, me dijeron Si querés pasar de la época tuya, los guaguancó, los cinco del ritmo oh, wow. Le digo, mirá, le digo, yo tengo que respetar la línea de la emisora eh, Pero no pueden discriminar a la música que nos gusta a los boxeadores Bueno, bueno, bueno, pero déjame que todo se charla Todo se dialoga, haremos lo posible porque... Vos tenés razón, el boxeo es una manifestación popular y se acompaña de hombres que son del barrio, de, de, de, del, del lugar eh, donde el trabajador eh, acuña su vida y lo hace eh, rodeado de, de, de aquellos ritmos que le son propios, que le son más pegadizos y, y por supuesto que en, en cualquier fiesta y en cualquier cumpleaños o evento hasta los muchachos que antes en mi época de pibe le decían cogotudos lo bailan y después dice que no escuchan cumbia. Pero bueno, lo vamos a hablar con el titular de la radio si fuera necesario para ver Me si puede hacer la bien. exclusividad, si nos puede dar el privilegio en esta casa donde nos dan tantas posibilidades de trabajar tranquilo en el 88.9 para que le podamos regalar aunque sea un temita de los que ustedes suelen poner Mientras hacen la práctica Del boxeo en el gimnasio Así que cumplí con la muchachada Dije, no voy a dar nombre de ninguno Pero voy a hablar en representación de todos Cumbia Santa ¿Eh? Vecina y de la Buena eh, los los muchachos. Y sí, ah, me eh. pidieron hasta Banda 21 este, Está bien Vamos, vamos a, va a hablar con el sí, señor sí, Rubén sí. Sauro que, que es un hombre sí. inteligente, amplio No en vano es el titular De semejante emisora que agarra Rosario Vos le Rosario, comentaste ¿eh? que cuando bueno Tuvimos la iniciativa de hacer este programa sí. Estaba previsto poner también eh, cumbia, porque bueno, es lo que a sí, todos nos gusta, de, sí, y, y realmente duda. bueno, pero vamos a pero charlar bueno, con, con Rubén, que eh, pienso que nos va a dar la posibilidad. Muy bien, eh, eh, ¿por dónde, ¿querés que empecemos por el viernes? ¿Te parece lo más no, conveniente por no? el viernes? Nos metemos en Hubo corrientes, boxeo, ¿eh? estamos en corrientes y bullar. ¿Eh? Qué lástima que fue viernes, compañero no, si hubiese sido sábado, seguro que estábamos ahí. ¿eh? Somos gente de laburo, y sí. no podemos pedir Tenemos permiso compromiso hoy, que... ¿eh? hay un orden este, de prioridad que tenemos que respetar seguro y bueno y si nos metemos en el Luna Park yo le voy a pedir unas líneas de lo que en la categoría cruceros Guernpiugaray 273 eh, sorpresa 273880 fue su, su fecha de nacimiento 27 de marzo que pesó 87 kilos 400 y que había debutado en el 2001 eh, oriundo de Tigre con un palmarés de 34 combates ganados 6 perdidos 18 nocaut un ex titular medio pesado ...se las veía con César David Krenz... ...que había nacido, que nació... ...un 6 de diciembre del 79... ...y que había acusado en la balanza 90 kilos 100... ...y que venía con un debut... ...en el boxeo profesional en el 2002... ...y con un palmarés, este santafesino... ...1950, 12 Nocau ...era a 8 vueltas, Estela fue el árbitro... ...y ese combate terminó... ...con el triunfo... ...de César David Krenz... ...y esta es la apreciación... ...de un hombre que sabe mucho, Damián Casino... ...bueno Luis, nocaut técnico 4... Eh, sorpresa, el Pigu estaba trabajando bastante bien en el combate eh, estaba imponiendo su ritmo no lo vi físicamente de la mejor manera, me parece que verlo al Pigu Garay combatir en crucero no, no está dentro de los planes eh, profesionales que, que tiene el Pigu Garay. me uh -huh. parece que si quiere volver a la A, bueno, a transitar el primer nivel mundial, me parece que va a tener que bajar en la categoría que lo vio justamente, como vos bien decías, campeón del mundo. Sí, lo señor. vi excedido de peso, eh, si se quiere medio flácido, algo que, que no estaba eh, preparado de la mejor manera, me parece. Sí lo vi bastante bien armado a Krens. Eh, tenía otra predisposición arriba del cuatria... arriba del cuadrilátero eh, otra estampa más mezquino eh... pero más seguro claro estaba ¿Sí? bueno viendo y respetando sí. a lo que es el nombre pibuaray Hernán Pibu Garay. Sí, entonces eh, bueno estaba jugando a un golpe crees si bien estaba trabajando bien con el jab pero como vos decís Luis eh, me, me pareció un poco mezquino el comienzo sí, y sí. se encontró con una mano Que en la jerga Letal. decimos lo prendió. Sí, lo prendió, lo prendió. Y, y el Pigu eh, me parece que está sintiendo lo, lo, los golpes. Eh. Me parece que en crucero no aguanta eh, como tiene que aguantar. Eh. Viene de perder por nocaut técnico también con Marco Huck sí. por el título del sí, sí. Mundo Organización Mundial de boxeo en Peso Crucero. Y me parece que esta sucesión eh, de knockouts no le viene bien a, a Pigu Garay. Eh, César Crenz eh, eh, quien, bueno, santafesino, sabemos que eh, esta, esta posibilidad que se le dio de mostrarse ante un ex campeón del mundo y nada más y nada menos que en el Luna par, eh, lo deja bien posicionado y ganó lo... con una mano sorpresiva pero después ejecutó bien sí, sí. cuidado que muchas veces eh, se deja recuperar después de un golpe sí. sin embargo, eh, César Crenz tuvo esa certeza de poder ajustar los golpes y terminar Eh, con un Pigu Garay que solo atinaba a seguir de pie Y me parece que estuvo muy bien el árbitro Estela sí. uh -huh. eh, En detener eh, la, la desigual contienda Yo tenía 10 para la primera vuelta 10-9 en ah, la estaba segunda tarjeta, sí, En sí, la sí, tercera sí. también tenía para, para el Pigu 10 En la cuarta seguía ganando para mí Mejor exposición boxística Pero el redondo comentario de Damián Casino Con el que coincido este, Creo que fue lo suficientemente claro para esto que fue, eh, para Crens Nocaut Técnico que es un compromiso también para él porque ahora va a venir la exigencia claro. pasando a medio pesado después fueron Roberto Volonti de General Pirán el conocido Sicuta 78 kilos 400 frente a José eh, Hilton Dos Santos de Brasil eh, ¿Qué viste en esa vos, pelea Luis? En esa pelea lo que yo vi es este, en realidad eh, que Volonti eh, fue superior a, a, a Dos Santos que Dos Santos Vino como para cumplir y que debió llegar antes este, la definición del combate. Eh, no le aporta nada para la carrera de Volonti, para mí el triunfo sobre Dos Santos. El árbitro fue Jorge Basile, eh, no sé si vos lo viste de la misma manera. Volonti, sí. no, no, no quiero no. ir en desmedro de lo que es Volonti, pero... No, no, lo hay, hay que verlo peleando con... Mayor equivalencia. Rivales, claro. Entonces ahí es donde... Eh, se empieza a ver si el boxeador eh, puede tener un, un futuro real en este boxeo Que por ahí, bueno, eh, se vienen con nombres eh, o boxeadores de un segundo o tercer nivel Y que no no no le aportan mucho más que números en un récord Que, eh, sí, sí, no. como solemos decir aquí en Boxeo Planeta, es un récord mentiroso Un récord eh, mentiroso eh, Realmente Así Lo... que Volontis hizo de la faja latino Consejo Mundial de Boxeo medio pesado Con un oponente que no estaba este, a la altura de las circunstancias ¿eh? Y llegamos, llegamos a llegamos a, a Barros y Celestino Caballero, antes, el panameño y, y, y el Pelenchini, acá quiero que te luzcas, Damián. Antes porque, quiero hacer un, sí, un, un una hincapié. cotación eh, sí, sí, sí, un hincapié en el combate de Claudio Pumita Almedo, en el que ah, gana sí, por nocaut técnico en tres a sí. Gabriel Galfín, también un, un rival de menor jerarquía. Eh, también vamos a decir aquí en Boxeo Planeta, uh -huh. Luis, que muchas veces, eh, para hacerlo combatir al, al boxeador, El boxeador cuando cuando es muy profesional y se prepara de la mejor manera le exige al promotor que le consiga peleas porque quiere pelear eh, está eh, siempre bien preparado. Sí, señor. Entonces eh, vamos a decir esto también como decimos lo negativo de que se traen rivales que no son de la de, de, de la equivalencia que tendrían que ser también tenemos Marcamos que decir lo positivo claro de... tenemos que decir la otra realidad es que el boxeador le exige al promotor que, que bueno que está que tiene firmado Eh, no es cierto su contrato, contrato, que le consiga combate, ah. eh, no tanto por lo económico, sino también porque el boxeador quiere combatir. Sí, Entonces eh, es, eh, cuando el boxeador es muy bueno y cuando tiene un récord eh, que asusta eh, <risa> cuesta mucho conseguirle rivales eh, por más que se bueno se se, se dé una buena bolsa es, es, es complicado conseguir rivales. En este caso al Pumita Olmedo ya también se le complica, complica conseguir rivales porque es un noqueador sí. El Pumita Olmedo me parece que tiene mucho futuro, Luis Tiene mucha pimienta Sí. sí. Yo lo, lo he visto, tuve la posibilidad de verlo un par de veces pelear en vivo Y realmente, cómo pega con las dos manos eh, Ajusta golpes, me hace acordar mucho a Lucas Matisse Y eh, quizás me parece que el Pumito Olmedo pegue un poco más que Lucas Lucas es un ajustador de golpes Diría en la República Argentina, a mi criterio, el mejor Eh, ajustar golpes claro uno se va acercando con, con los pies sí, y sí, va ajustando sí, golpes sí. y claro eh, los golpes son picantes eh, es un continuo una ajusteza tan que, porque está bien afirmado claro, y, y, y es tan acerca, específica claro. el el, el, el sí, sí. golpe que va dañando es lo que lo que le veo a lucas Matisse eh, la verdad que en ese sentido me parece que un boxeador sí, diferente sombrero, sí, diferente sí, sí, sí, no. y el puma olmedo también El Pumito Olmedo es un gran ajustador de golpes pero con más potencia. Y me parece que en un futuro una pelea en Pumita Olmedo y Lucas Matice me gustaría. O también sí. Marcos René Chino Maidana con el Pumito Olmedo. Esos son los combates que uno pide. Que uno aspira a ver y que claro, pide, eh, muchas seguro. veces pedimos esos combates y por ahí cortamos alguna carrera. Pero no, no creo que sea no, así. Lo no que, que pasa es que la hoy carrera. no, ¿sabes lo que pasa, Luis, que hoy, hoy por hoy han cambiado tantos los criterios del boxeo que Se piensa que si, bueno, el Pumito Almedo peleara con Marcos Maidana, o pierde Maidana, o pierde el Pumita, y ya uno queda en el camino. Me parece que no, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos... Andrés eh... Luján ganó y perdió y sigue siendo figura y hombre para programar eh, al máximo nivel. Sí. Sería uno de los ejemplos. ¿eh? Así que bueno, es entonces esta, claro. este combate terminó ganando Claudio Pumita Olmedo, sí. eh, nocaut eh, efectivo en el tercer round, categoría súper ligero, pelea que estaba pactada uh -huh. a seis asaltos. Eh, el Pumita Olmedo dio categoría en 64 kilos 0,50 y su contrincante Gabriel Calfin 63 kilos. Y como vos Muy decías, bien. vamos, vamos al combate estelar claro. de la luna Park. Vamos al combate estelar de Luna Park, presentado por Thompson y Williams, por la gente de Olimpia Deportes, allí en la calle Men en Mendoza el 1028, eh, por la gente de FAS SRL, en Recapados son unos capos, y también un capo es un hino, Montevideo, el 800, para arreglar artículos para el hogar, un capo auténticamente. Pluma AMB, ¿Eh? Jonathan Barros, de Argentina, 27 años, 56 kilos, 7,50. Enfrentaba a Celestino Caballero, panameño, el pelenchín, 57 kilos, 150 gramos, 35 años. Venía con un palmarés, vino con un palmarés de 34, 4, 0, 23 por la vía rápida. Y recordemos que siete veces eh, combatió en Supergallo, porque fue ex campeón Supergallo. El árbitro del combate fue el puertorriqueño Roberto Ramírez, pactado a 12 vueltas, esta tercera defensa de nuestro compatriota que tenía un palmarés de 33-1-1 con 18 por la vía rápida y en realidad, por lo menos, en mi apreciación, estuvimos ante un incuestionable triunfo de Celestino Caballero. Pero la apreciación en un principio la da mi amigo Damián Casino y después vamos viendo alguna que otra cosita si es que me deja acotarla. Sí, Luis, eh, en el blog lo titulamos eh, Triunfó la Verdad. Me mm. parece que mm, más cerca de la realidad sí. que ese, ese título eh, no hay. Y realmente Jonathan Barros eh, no estaba a la altura de un Celestino Caballero muy, muy superior técnicamente. Eh, lo superó en todos los terrenos del ring. Eh, lo que hicieron los jurados en Mendoza... ...en el primer combate eh, fue vergonzoso... ...y en esta oportunidad... Eh, ...bueno, los jueces eh, vieron... ...la amplia diferencia del panameño... ...quien tiene un, un boxeo... De, ...de alta gama... ...me parece que Caballero... Eh, ...trabajó bien con la apertura de Jab... Eh, ...caminó bien el ring... Eh, ...esquivó golpes... Eh, hizo respetar su largo de brazos, lo superó ampliamente. Yo creo que lo superó eh, en un, todos los terrenos, eh, como un verdadero campeón. Sí, sí, sí. Eh, Jonathan Barros, ni sí. te digo más, eh, Luis y, y comentamos con los oyentes. No tuvo, la, no le dio la posibilidad a Barros de, de hacer alguna, bueno, alguna algún artilugio hasta, digamos, de atropello, de llevarlo por delante. Nada. Cuando Barros quería ir a la corta, Celestino daba el paso atrás, eh, lo trabajaba con Apercap. Con eh, no hubo ninguna, ninguna posibilidad de que Barros eh, se pusiera ni, ni en la discusión de, de este combate. Es decir, que bueno, el panameño con justicia se queda con el campeonato eh, AMB... Eh, la Asociación Mundial de Boxeo en lo que fue la pelada eh, de luna par en la de fondo por supuesto Ajá. en la que los jueces Alfredo Polanco dio eh, 118-111 el sudafricano Stanley Cristodóbulo... Eh, sí, conocido señor. por por el ambiente pugilístico argentino por haber estado eh, bueno arbitrando la pelea en la que eh, Castro peleara con sí, señor, eh, John acá. David Jackson sí, sí, sí. y en la que Richie Cabe combatiera con eh, Víctor Emilio Galíndez. En aquella recordada pelea en que Víctor gana en el, por no cabo, en el último asalto Sin y duda. que había estado sufriendo un corte eh, desde el primer comienzo del combate. Uh -huh. eh, Cristodobulo dio 117-111 y el estadounidense Thomas Miller dio 116-112. Por supuesto, todos para el panameño. Nuevo campeón del mundo Versión Asociación Mundial de Boxeo En categoría Pluma eh, Indudablemente Después de, de, de esto Jonathan Barros deberá replantear Su, su carrera eh, Fue ampliamente superado por Celestino Caballero Y bueno, verá cómo sigue Su, su, ¿Quiere una tercera, su, su grupo Quiere una tercera eh, A mí me da la sensación de que Tiene todo el derecho, le asiste todo el derecho A pedir una tercera Lo que me parece que el manual boxístico de Celestino Caballero este, va a ser muy difícil de doblegar eh, para Jonathan Barros, salvo alguna mano, ¿eh? alguna mano milagrosa. Eh, ¿Querés que vayamos a la primera pausa? ¿Querés que meter alguna, eh, algún... Les vamos a dar la bienvenida a un nuevo auspiciante, a alguien que ya estuvo ah, bueno. eh, colaborando con Boxeo Planeta, sí. eh, Marcelo Vidriera, eh, productor de seguros de compañía de aseguradora La Segunda. Bien. va a estar eh, nuevamente, bueno, dando el apoyo aquí a Boxeo Planeta. Eh, el abrazo, la gratitud enorme de mi parte. Este te agradecemos muchísimo en nombre de no solamente de Damián Casino y de quien te habla Luis Barpaseli, sino de todos aquellos que eh, desean seguir Gracias a Dios escuchándonos con la información boxística y la apreciación y este micrófono abierto que no solamente trae la opinión de los hombres del boxeo de la ciudad sino que por este micrófono pasan boxeadores, entrenadores, jueces periodistas, este, árbitros de todo el país a lo largo y a lo ancho figuras a nivel local, nacional e internacional Bueno eh... Luis, antes de sí. ir a la pausa comercial cortito, eh, te doy una apreciación de lo que me pareció la pelea eh... De Hopkins y Dawson eh, nah. Lo titulé en el blog ¿Fue pelea Hop por usted? No, realmente no, me parece que Hopkins Termina su carrera dando vergüenza sí. Algo que no, no lo deja bien parado Me parece que si hubiese retirado Siendo campeón del mundo Era el broche de oro para su carrera Pero lo que hizo fue vergonzoso eh, Se tiró, no se quiso levantar No sé si estaría sintiendo los golpes Eh, simulaba la, que el simulaba hombro, el que hombro eh, todo el ambiente del boxeo hasta el mismísimo Oscar de la Hoya quien estaba eh, en la primera fila del ringside eh, después en la, en la entrevista posterior por Juan Abraham Larena eh, daba a entender de que no, no había dejado una buena imagen eh, su bueno su amigo Hopkins Eh, en, el, en el que él estaba confiando sus sí, últimos sí. Eh, combates Y que realmente eh, no no dejó bien parada a, a toda la velada Sabemos que esto está televisado eh, por HBO, eh, de, eh, Perpia View sí, Y bueno, sí, hay un montón seguro, de cosas que, de que que van de la mano a todo esto este, Y realmente, como decía Oscar de la Hoya Me parece que, que no termina de la mejor eh, manera Bernard Hopkins Eh, quien bueno le dejó el título en manos del estadounidense Chad Chata. Dawson Chata. Es. Eh, esto fue en el Staples Center de Los Ángeles en Estados Unidos seguramente sí. el sábado sí, pasado sí, y Bernard Hawking con 46 años me parece que se termina la carrera en la misma velada recordamos que esto fue en Staple Center este gran semifondo eh, poli marinaggi Eh, realmente sorprendió a todos bueno, en eh, las 140 siempre, libras ganó sí, sí, sí. de manera unánime 190, 98, 92, 99, 91 a Orlando Cora realmente Malinagy expuso ahí todo lo que tenía y, y dejó más contentos que, que eh, a, a mucha gente que ya no creía en él ¿no es cierto? Este, y también hubo una eliminatoria entre Kendall Hort y Dani García de Filadelfia también en las 140 libras Que fue realmente un combate muy atractivo, una victoria por fallo dividido, pero bueno, en estos fallos a veces uno... Y el gran semifondo entre el mexicano Antonio De Marco con, eh, con Jorge Linares, Linares sí, un sí, combate, sí. Eh, la verdad que extraordinario, eh, venía Linares bastante, eh, siendo dominador del combate, me parece a mi uh -huh. criterio, sí, y se comparto. encuentra De Marco con una mano... O sea, terrible sí, sí, sí. De, de la que pocos se pueden recuperar, eh, y como decíamos de César Krenk, me parece que aprovechó también de Marco esa mano y sí, supo sí. Eh, terminar con la contienda Jorge Linares, quien se quejó de que el árbitro eh, paró apresuradamente el combate, me parece que no, que estuvo bien parado el combate, estaba uh -huh. recibiendo golpes sin reacción y me parece que iba a terminar eh, con un nocaut. Eh, quizás eh, tremendo y, de mayores y, consecuencias y que claro, seguramente le iba a costar recuperarse y tomar más tiempo aquí Así fue un knockout técnico y me parece que eso muchas veces lo que pedimos aquí en Boxeo Planeta es que se proteja al boxeador cuando realmente eh, lo requiere y no como hizo Eh, bueno, Hernán Guajardo que si sí tenemos ¿Eh? la posibilidad sí, de analizar un poquito eso eh, Hernán ver, Guajardo que es acá, amigo sí. de la casa, es amigo de Boxeo Planeta sí, Pero sí, cuando pero... tenemos que decir no la verdad momento, de las cosas No, no, no, no, no, no, no me está está parece que realmente no, no hizo bien el... Recordemos que lo de Antonio de Marcos Jorge Linares sí. Era por la faja que había dejado vacante eh, la zorrita Soto ¿eh? Ajá, Título ligero eh, del Consejo eh, Mundial de Boxeo Sí señor, exactamente, exactamente Bueno, edición número 58 Boxeo Planeta, tenés la posibilidad de comunicarte el 424-2769 eh, simplemente llamando te haces acreedor del obsequio de Thompson y Williams sí, una linda corbata de Thompson y Williams y una remera como y la, la remera. que pongo yo estos últimos días este, Me agradeció la, mucho Pablo del gimnasio Luciano Ploner Ajá. la remera que fue a retirar esta semana muy linda eh, el agradecimiento a Walter y Gustavo de Olimpia Deportes, una remera Roja y blanca, bueno yo no soy no, de River, pero no, no, eh, no, bueno. eh, la llevó al gimnasio de Luciano ahí en Aleni Pellegrini sí, Y la lució de la mejor manera Bien, de, de paso el, el abrazo grande para todos los gimnasios El de Luciano Plon, el de Enrique Sánchez, el de Niaró eh, Así que bueno, vamos a la primera pausa en esto que es Boxeo Planeta Y cuando venimos, quizás tengamos a un ex campeón del mundo eh, Hablando aquí en Boxeo Planeta ¿Y usted no, no, no, no se sorprende? O, o no, no, yo quiero no. que usted se siga sorprendiendo con no, no, Boxeo Planeta. A, a mí ya no me sorprende nada. Este, usted Un ex campeón yo? del mundo que saca un libro. Eh, ¿Eh? Vamos a tratar de, de conseguir charlar que con él. saca un libro. Saca un libro, eh, sí eh, señor. ¿Pero un libro gordo o un libro flaquito? Eh, un libro un li gordo. Un libro gordo. gordo, gordo. Sí, un libro un gordo. Libro. Eh, Aníbal, todo tuyo. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta.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 Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades. Casamientos, padrinos, sport, boating, polo club, Thompson y Williams. Peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400-Rosario. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341-156-67-6890. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769-421-1059 o por email a boxeoplaneta.com.ar Muy bien, amigos, seguimos aquí en Boxeo Planeta junto a Liz Parpaceli y quien te habla, Damián Casino. Eh, bueno, lo que queremos es desandar todo lo que es el boxeo nacional, local y e mundial. Internacional. Eh, bueno, Janet Pérez le ganó a nuestra compatriota Janina Cunia, Creo que esto fue en México. Después, ¿qué tenemos? Ah, tuvimos la pelea de Pokémon Farías y Darío Jerez el medio pesado. No Había una, una diferencia bastante abismal ¿no? entre uno y otro. Eh, Tengo resultados eh, también de los mochis y no leo México ah. Hugo Ruiz le ganó por nocaut técnico a Francisco Arce sí. eh, Bueno, refrendó la corona gallo interina a la asociación mundial de boxeo sí. eh, Daniel Rosas eh, empató en decisión dividida con José Cabrera Y también, eh, esto fue título mundial vacante Supermosca OMB Y en Quintana, Quintana Roo, México, Denver Cuello, le ganó por nocaut técnico en el primero a Carlos Pérez. Eh, también eh, la alegría inmensa de, bueno, de informar de que Noé Tulio González ganó en México por nocaut técnico en, en el segundo round. Eh, gran combate. Está, está contento, Noé, peleó su estilo, eh, recuperó bien. esa... Eh, aquella vez que estuvo Bueno, dando su parecer aquí en Boxeo Planeta sí. Había dejado Estaba dubitativo ay, sí, estaba, sí, sí, Había dejado sí, algo entrever de que él Quería volver a su bueno su antiguo estilo El sí. estilo que todos le conocemos eh, Ese estilo medido Ese estilo de ir eh, Llevando la pelea a, un, a su ritmo sí, Y señor. de concretar Si se puede, por knockout sabemos que Noé Es un boxeador que pega y duro Y duro eh, Vamos a hacerlo cortito por si en una de esas Este... Para que no se nos escape. Eh, Gómez Obregón va al 28 en Sportivo América por el título Rosarino. Sí, señor. ¿Eh? Lucas Obregón. por un lado. No nos olvidemos de recordar que Débora Anaí Dionisius, la gurisa, demolió de manera impresionante por un nocaut técnico en la primera vuelta a Marta Soledad Cuncos. Y que, por supuesto, podemos estar hablando, si es que tenemos tiempo, de cómo Oscar Escandón le ganó a Jesús Cuellar. Pero bueno, este. Tiene algo... Tenemos la posibilidad, bueno, de charlar aquí en Boxeo Planeta, eh, con un ex campeón del mundo, sí. eh, alguien que bueno ha hecho su carrera a fuerza de sacrificio. Eh, uh -huh. Es un tipo de bien, un buen tipo. Eh, alguien que le hace bien al boxeo Alguien que, que lucha por los en, derechos del boxeador sí, eh, Alguien que peleó por el título del mundo en Salta Y no se le dio Ajá. Y que siguió luchando Y, y sí. consiguió tener el título sí. ¿Cómo te va Marcelo Domínguez? Muy buenas noches eh, Damián, te saluda aquí de Boxeo Planeta de Rosario ¿Qué tal? Buenas noches Damián ¿Cómo te va? Bueno, bien eh, Marcelo El gusto inmenso de contar con Bueno, con tu palabra aquí en Boxeo Planeta Eh, junto a Luis Parpacelli eh, estábamos eh, bueno, repasando un poco tu historia y realmente eh, siempre te vimos eh, ser un, un boxeador que, que hiciste las cosas a fuerza de sacrificio y me parece que se te recuerda como ex campeón del mundo pero también como buen tipo y me parece que eso es eh, lo más importante Marcelo bueno, muchísimas muchísimas gracias, la verdad que Que uno tenga tengan el concepto de uno así, es eh, bueno, porque uno trató de hacer bien las cosas y salieron así. Marcelo, muy buenas noches. Luis Parpaceli te saluda. buenas eh, noches 40, no sé, 40, 50 años que uno ve boxeo. Eh, yo creo que vos estás en la galería de lo mejor que ha dado el boxeo nacional. Eh, lo has demostrado eh, realmente con, con, con todo un bagaje de... de de conocimiento técnico de coraje de jugártela dentro y afuera del país eh, ahora abocado a ser realmente eh, de cada boxeador que tenés vos un auténtico profesional son muchos, los sabés elegir los sabés encaminar eh, a mí me parece que eh, humildemente eh, digo que nadie es el dueño de la verdad pero Marcelo Fabián Domínguez eh, naciste en Utuzangó, gordo, no? no, no, no, no. ¿O, o estás viviendo ahí? Eh no tampoco en en Dices así pero no no yo nací en Capital Federal en, acá en Córdoba en en Capital Federal yo, eh. no no en Ituzaingó me entrené hacia la parte física ah bárbaro no bárbaro. sé por qué pusieron ahí, así en en, en Borreídices y eso confunde a la gente claro. eh, está pero vos sos este capitalino de ley sí se eh, porteña Marcelo por eh, Tu vasta experiencia tu tu trayectoria eh, tan rica con muchos matices Me decía, Damián, que... que cocinaste un libro. Así es. Este, ¿Cómo se te estaba... ocurrió, Marcelo? Eh, mira esto fue una cosa que... empezó cuando... cuando dejé de, de pelear. Este, tenía mucho tiempo. Estaba en casa, trataba de... de ocuparme de algo, hacer algo, y, y me senté a la máquina, entré a escribir. Pero no fue la idea de hacer un libro. sino No, de, de tratar de de, de de volcar todo lo que tenía en la cabeza todo lo que había vivido y, y iba escribiendo, iba escribiendo por si el día de mañana mis hijos querían verlo, escucharlo y bueno, así se fue dando la idea del libro por supuesto eh, que con un contenido de vivencias muy ricas y que de alguna manera y, impensadas no para alguien que inicia una actividad eh, de tanto riesgo como es el boxeo pero también tan rica y, y que indudablemente a vos te llevó por distintos lugares del mundo a combatir con gente realmente importante, profesional, con todos los contratiempos que, que significa la actividad, con todas las idas y vueltas. Este, Me sí, imagino bueno. que habrás quedado realmente satisfecho, ¿no?, al final de, de ese recorrido que se convierte. Yo le decía a Damián, me parece que Marcelo Domínguez escribió el libro gordo de su propia vida y en buena hora. Mira a mí a mí me, me me dio muchísimo el boxeo, o sea yo fui un tipo que aprendí muchísimo gracias a tantos viajes eh, eh por ahí voy a decir una palabra hecha, viste, una frase hecha, yo soy un tipo agradecido pero porque yo tengo muchísimos viajes, yo uh -huh. tengo más el, el típico de treinta y pico de viajes al exterior, este porque no solamente fui a pelear, iba, iba a, iba a trabajar, iba, iba, iba he tra he trabajado de parring con alguna gente, claro. eh, He, tra he trabajado con muchos promotores de afuera, como como fue Luis Lacari, como claro. Peter Kuhl, uh -huh. He trabajado con con Carqui Italia. No, la verdad que en ese sentido he aprendido muchísimo y tuve la suerte de viajar y conocer. He estado en muchísimos lugares que obviamente uno va viviendo distintas distintas formas de, de, de lo que da la raza humana, ¿no? Y bueno, seguro. Entonces eso fue fue una todo enseñanza, todo no, no, no quiero que se me escape, mira eh, en este momento sería ideal preguntarte por tu mejor pelea, por la más difícil por la que sentiste eh, gran satisfacción, por aquella que diste vuelta y te pensaba que no era tuya y la hiciste tuya, la derrota que más te dolió y todo lo demás vos me hablaste de tus hijos eh, contanos cómo está conformada tu familia, Marcelo bueno, yo estoy casado hace 16 años con Nancy y tengo de los cuales tengo dos hijos Julián de 13 y Melina de 10. Pardo. Eh, también. Marcelo, eh, bueno, el, el libro se titula El Día que Fuimos Campeones, ¿no? Eh, te decía, eh, el, el libro se va a llamar eh, El Día que Fuimos Campeones. ¿Cuándo se está presentando el libro, Marcelo? Mira, el libro se está presentando mañana. Mañana. Eh, ya el viernes empieza a salir a la calle. Este, estoy muy contento porque realmente salió salió así de la nada, este la, lo único que tengo por ahí medio medio en deuda con esto del tema del libro es que, te digo, lo empecé a escribir hace cuatro años y, y bueno, lamentablemente hace dos meses falleció mi viejo ah. y, y no, lo, no, no lo llego a ver en la calle, pero bueno, pero como pongo en el libro que él se fue sabiendo todo el contenido del libro porque realmente me acompañó a todos lados tuve la suerte de que él pudiera venir pudiera venir conmigo siempre o sea tanto sea al interior como al exterior me acompañaba a todos lados y entonces eh, todo lo que yo pude haber escrito ahí él ya lo sabía eh esa parte me queda me, me me deja me deja tranquilo bueno con el respeto enorme y el abrazo a la distancia y al y, y mañana vas a presentar el libro este a la memoria de tu papi eh contanos lo que te parezca eh, que, digamos ilustrativo dos o tres cositas para que el oyente eh, digamos le pique el bichito y ir a comprar tu libro Marcelo qué, qué te parece bueno, que, que puede llamar la atención es que hoy tomé una decisión con ese libro que fue sacado de forma independiente fue realizado por forma independiente yo hice la tapa hice hice toda la escritura mi señora lo corrigió eh, Mi cuñada, que es abogada, me lo, me lo revisó por la parte legal. Ah, Está todo hecho por parte de la familia. Está muy bien, muy Está todo bien. hecho, o sea, fui a la fui, fui a la imprenta, lo hice hacer yo. O sea, no, no hay editorial acá. Es todo independiente, independiente. No hay distribuidora todavía. Espere... No, creemos que no lo vamos a poner con una distribuidora, estamos buscando puntos de, de, venta, de, venta. de venta, esperemos tener y... la posibilidad de, de aquí de Rosario de poder conseguirlo así que después vamos no, a no no seguramente <risa> se va a se va a habilitar en, en el Facebook, en claro. el alguna cosa Bien. y esto es lo que digo que, que por ahí la gente le puede picar el bichito porque bueno eh, hablando con las distribuidoras me comían muchísimo dinero por por el tema no, de seguro. lo que había que entregar para los depósitos sí para distribuirlo y me parece que si yo había hecho todo no no no daba que yo regalara tanto claro, en claro. todo caso si yo tenía ganas de regalar algo lo regalaba yo a quien a quien quisiera seguro entonces hoy hablando con mi mujer en el auto le dije mira entre quedarme estos tipos yo prefiero donar el 50% de los libros y buscar algún lugar para poder hacer nada Ah, pero una doble bueno. calidad, qué sé yo. muy bien, cualquier comedor, tengo un amigo que tiene un comedor también. ah, mira. Es. entonces bueno. prefiero darle ese 50% a a eso, así que el que vaya a comprar el libro no no solamente va a leer la historia de miles sino que va a estar ayudando a alguien. muy, oh, bueno. muy bueno, realmente eso. una felicitación enorme. Eh, el decir el libro, gracias discúlpame. en decir gracias en estos casos. Disculpame momento, sí. el discúlpame. En ningún momento lo hice con, con fin de negocios. Es que no me interesa ni ganar una moneda, ni... ni yo creo que la satisfacción fue haberlo escrito. Que sí, eso que lo vea, es claro. algo que fluye desde el corazón. Sí, sí, sí, sí porque son da cosas bien. muy lindas que, que yo tengo en el corazón y bueno, las quiero compartir con la gente. Marcelo, eh, de tus pupilos, eh, ¿cómo, que, ¿a quién le ves eh, un futuro... Eh, a corto plazo que que tenga posibilidades por supuesto de disputar algún título si se, si se quiere algún título del mundo cómo cómo lo ves a ver por hoy estamos trabajando muy fuerte con con Guido Pito, ah, me, Pito me encanta pelea, que, que bueno gracias a dios estamos hablando muy bien eh. pero bueno eh, estoy muy abocado a esto en estos momentos si y ahora se unió al plantel el Oscar de Salvaje Pereira Ah, y, uh -huh. y bueno, está trabajando aquí con nosotros. Bueno, de, nos pone contento porque, bueno, Salvaje, que estuvo radicado aquí en Rosario, sí, hizo sí. parte de su carrera amateur y profesional aquí en la ciudad y lo conocemos, es, es un, un buen buen muchacho y bueno, que caiga en buenas manos no, nos pone más que contentos. Sí, sí, sí, la verdad que lo demuestra acá, demostró en estos momentos ser una persona muy educada. Sí, sí, y realmente tiene ganas y nosotros le, le dijimos acá que mira que nosotros no te vamos a cambiar nada, te vamos a mejorar cosas nada más, te vamos a agregar cosas o sea la idea no es no es, no es cambiarte ni hacerte de juego, la idea es a lo que vos tenés, mejorar algunas cosas y agregarle ahí, cosas que te faltan, yo que considero él tiene, él tiene muy buen récord tiene uh -huh. dos peleas perdidas nada más, que esas dos peleas perdidas que bueno, eh, no fue porque no se aguante el golpe, porque él es un tipo muy fuerte me parece que que lo, lo, lo traicionó el ímpetu que claro, tiene se, claro. se fue al cruce sí, muy... sí, sí. fue al cruce, sí. sí claro no, justamente sí. estábamos hablando se de se eso se tiene ¿no? mucha, mucha fe en su mano pero también sí, se olvida es, de lo que viene sí. es lo que, recién estábamos hablando un poco de eso le digo, te traicionó el ímpetu y a veces hay que saber ensuciar una pelea cuando uno está mal claro, este, claro no, o sea, vos, sos, más allá de ser un boxeador, sos una persona hay días que no te levantás con ganas de nada, que no te, o que no te sale nada, es cierto, te haces ese ese día del día que tenés que pelear, Qué que, o sea, que bueno, bueno que lo digas Marcelo, qué bueno que lo digas eso, y Marcelo y le pasa que... a todo el mundo, no le solamente le va a pasar a un boceador seguro se entonces eh, la idea es dijimos, dijimos es este que vos vas acá acá vamos a pasar por el lado de vos vamos a ser estilistas, vamos a ser peleador, vamos a ser boceador y principalmente vamos a ver ensuciando la pelea cuando la o sea, tengamos que ensuciar o sea cuando no cuando no es realidad El, el pegar, bueno, que no lo sé ¿Qué pasó con Farías Marcelo? Mira Farías es un caso Que está en stand-by Ahora este, Él está trabajando por Por, eh, por un lado con, con Empezó aparentemente A trabajar con Marcosian Ajá. Y, y bueno este Las cosas no, Yo no tengo mala relación con él Pero yo no trabajo con él entonces este creo que es mutuo me parece también, ¿no? creo que de tanto al lado de él como el mío entonces eh, mejor que, que las cosas que, se den, fluyan eh, como, como tienen que ir que me puedo dar el gusto de decir con este sí, con este no o sea eh yo esto lo hago con placer seguro yo trato de transmitirle lo mismo a los chicos que los chicos interpreten que esto es un negocio, siempre va a ser un negocio, sí sí pero cuando dejamos de lado la parte la parte deportiva bueno, estamos locos claro. <risa> Sí, señor. Eh, Marcelo, ¿dónde, tener, cuándo y quiénes te van a acompañar este... en la presentación del libro? Perdón, ¿cómo? ¿Dónde, cuándo y quiénes te van a acompañar en la presentación del libro? Este, Bueno, la presentación es mañana en un lugar que se llama Serbia, en la gran capital. Este, está hecho de la mano de Daniel De Vistara, que es Ajá. un actor que actualmente está trabajando en el puntero. Nos está dando la mano en la presentación, que en la parte de relaciones públicas. Ajá. Entonces, bueno, esto es acá en capital, mañana a las 7 de la tarde. Y principalmente, bueno, va a estar obviamente eh, todo mi equipo. Sí. Eh, de, de, del primero hasta el último, este que, que fueron la gente que trabajó conmigo, porque si vos te, vos prestas atención un poco al, al nombre del libro, el libro se llama Está escrito por El día que fuimos campeones. Sí. Muy porque bueno. Si yo te sí. si yo te si yo te pregunto a vos eh quién era mi preparador físico, quién era mi médico, hasta por ahí si te pregunto quién era mi técnico por ahí si no te acordás, claro, ¿Ah? claro ¿Entendés? entonces creo que ellos eh, han trabajado me han dado una mano este si bien el que ejecutó todo y, y el que puso el sacrificio todo funcionó, pero fue una forma de, también de compartir un poco con ellos eh, todo lo que uno logró Marcelo ¿cómo lo ves a Rossi enfrentando a Marco Juque este este sábado? Eh, con todo el corazón me gustaría que ganen Rossi, obviamente. Sí, Como muchacho Muchachos, tengo, tengo relación con él, lo conozco. No la veo fácil. No la veo fácil porque eh, eh, Rossi es un... Para la categoría yo lo, lo veo un poco lento y eh, cuando el otro es un tipo muy fuerte, es veloz. Obviamente es una categoría donde los dos son fuertes, donde va un cruce que claro. eh, Rossi pega también así sí, que sí, sí. Es, esa parte le metemos una fichita, sí sí Pero yo creo que si ellos, yo estoy hablando con ellos, disculpame, sí. eh, con, con, con gente que se, de ahí yo les decía que trataron de mejorarle la velocidad, que creo que el punto estaba ahí, o sea no pasa por lo boxístico de Rossi, pasa por, por el tema de velocidad, velocidad Sí, lo único que le, le vemos a Rossi es que, bueno, camina bastante bien el ring y me parece que a Marco Huck eh, le cuesta bastante retroceder en, eh, cuando sí, no, atacas Marco una Huck cosa Claro, cuando Van, atacas una cosa y, y cuando defiendes de otro Claro sí, eh, Pues yo cuando cuando le ganó a, a Ramírez particularmente yo creo que si Ramírez se tenido un poquito más no hubiese perdido he Claro Y, y estamos bueno. hablando de Ramírez que Ramírez no es un dotado técnicamente No, seguro Las características de tu personalidad eh, Que sos solidario Que te gusta compartir y demás eh, Seguramente no te gusta hablar de vos mismo Pero ¿Qué fue lo que vos podés decir Lo mejor que yo tenía como boxeador arriba del ring Era esto ¿Qué es lo mejor que vos te viste como boxeador? ¿Qué es lo que mejor te salía Del repertorio de Marcelo Domínguez? Eh, primero pienso que era La constancia en no claudicar. Este, yo siempre le decía a mi técnico que, que el día que tuviera que perder, que me dejara perder con las botas puestas, que si me tenían que noquear, que me noqueara. Uh -huh. este, creo que eso, eso era lo, lo, lo más. Eh, aparte era una persona que siempre siempre subía, siempre siempre se entrenaba. Yo no era una persona que me entrenaba para tal. Me decían peleaba mañana, me entrenaba para mañana. Sí sí. Yo si no peleaba mañana, peleaba para que mañana, igual seguí entrenando igual, ¿no? ah. creo que eso sí me ayudó, creo que cuando gané el título del mundo me pasó, me lo ofrecieron veinte días antes, me dijeron te anime más, entonces ya estoy en peso, le dije no. Vamos. Claro. Uy, y bueno ese es el verdadero profesionalismo, bueno Marcelo eh en nombre mío y de Luis y te agradecemos que, mm. que hayas eh, sido parte de Boxeo Planeta ojalá no sea la última vez que estemos charlando y si tenés la posibilidad de venir aquí a Rosario alguna vez por alguna alguna pelea te hemos hemos estado contigo aquí en, en Rosario cuando has venido y, y bueno, realmente que haya sido parte de Boxeo Planeta nos pone más que orgulloso el saludo grande y, y bueno, ojalá tengas mucha suerte con, con el libro, Marcelo Bueno, muchísimas gracias aunque no lo creas voy seguido, Rosario Mi señora tiene parientes ahí. Así ah, que mira lo, vos. ¿sí? Vamos para el lado de pune por rondas Ah, bueno. No, bueno, entonces nos no vamos a, a encontrar también. seguramente. Este, andamos Va. siempre seguido por ahí, así que... Eh, ya no me voy a ir, aparte yo siempre veo... Tenemos veo tenemos, a, un amigo, tenemos, una, ah. tenemos un amigo... Sí, amigo en muro. Tenemos un amigo en común... Leo. Que es, ¿Cómo? Leo también, lo del muro, que se colocan siempre por su planeta. Ah, ¿viste? Ah, muy bueno. Y tenemos un amigo en común que es Enrique Sánchez. Eh, muy buen tipo. sí. Eh, Marcelo, lo mejor para tu familia eh, Te felicito por el hecho De, de lo que haces con el libro Para que vaya para gente que lo necesita Y lo que te digo Te lo digo de corazón Sentite como uno de los hombres que aportó Un granito muy valioso de arena Desde el boxeo Para toda la historia del boxeo nacional Que te vaya bien con el salvaje Que te vaya bien con el pibe Pito Y con todos los que tengas este, Bajo tus órdenes ¿eh? Eh, bueno, En alguna oportunidad nos daremos muchísimo. un abrazo grande Acá en Buenos Aires o donde sea Bueno, gracias. Yo ya llegué, o sea, el deseo mío no es que me vaya bien a mí, sino que le vaya bien a ellos. Yo, yo sé lo que es sentir la felicidad de ser campeón del mundo. Eh, yo tenga o no tenga, yo, yo ya fui el, soy un tipo feliz este, por porque logré lo que lo que quería. Uh -huh. eh, lo demás, es, es todo pasa, como, como dice el jefe. Sí, sí señor. <ríe> todo pasa. Eh, un abrazo muy grande, Marcelo. eh. Ha Dale, sido eh, uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos. Marcelo El Gordo Domínguez. Además, un gran tipo. ¿eh? Aquí en Boxeo Planeta que continúa de esta manera. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Gracias Aníbal. Eh, Lo que viene... Sí señor, ¿Eh? Eh, Menos la mal. verdad que sí. esto de Boxeo Planeta De tener en primera persona la voz de los eh, que hacen esta historia Que de son los, los boxeadores, exboxeadores, técnicos, managers, árbitros Bueno, esta es la idea Siguen, siguen desfilando Sí. Esta Ay. es la idea principal de Boxeo Planeta Como decíamos, eh, ya cerrando esta edición número 58 Va a pelear eh, Omar el huracán Narváez No uh -huh. la tiene fácil Vamos a estar apoyando, seguramente nuestro corazón estará bueno ahí atrincherado atrás del enano Narváez eh, cuando este sábado combata con nada más y nada menos que Nonito Donair. Eh, sí, señor. Es quien probablemente sea el boxeador que suceda al filipino Manny Pacquiao en el mejor boxeador libra por libra, es alguien que se perfila... De la, de la mejor manera. Ojalá el huracán Narváez, quien sube de peso, eh, es campeón del mundo mosca y cam y actual campeón del mundo super mosca. Intentará bueno coronarse en una división eh, superior en la categoría Gallo. En esta en esta unificación que tiene Nonito Donay de OMB y CMB uh -huh. de título eh, Peso Gallo. Y bueno, lo vamos a estar eh, viendo. Eh, a Omar Andrés Narváez Ojalá eh, tenga la mejor de las suertes Seguro. También como bueno decíamos recién con Marcelo Domínguez Va a estar combatiendo eh, el boxeador eh, Rossi Enfrentando a Marco Hook El pequeño eh, Rossi El pequeño Rossi Quien dijo que si se trae el título Va a estar en exclusiva en Boxeo Planeta bueno. Tuvimos la, la posibilidad no. de, de charlar en el programa anterior con Con eh, Cuti Barrera, bueno, su, Cuti técnico, Barrela, su, su técnico su, Todo su equipo, ya viajaron Bien. Está Mario Orano también en Alemania Y ojalá eh, Perdimos dos títulos y ojalá podamos recuperar Bien. Déjame decir lo siguiente ¿Cómo no? Porque al margen de ganar eh, o, o perder Uno siempre tiene que hacer el intento De hacer la mejor apreciación Oscar Escandón oh. Colombiano La tenía picante la mano ¿eh? Indudablemente en una pelea que creo que son de las mejores del año Le ganó De manera contundente Notable eh, Creo que pega con ambas manos Como muy pocos boxeadores en los últimos tiempos ¿Exageré en el blog cuando lo eh, titulé? ¿Lo trituró? No, no, en absoluto Comparto totalmente Le ganó al, al jinete del nocau, Al zurdo, a Jesús Marcelo Cuellar Y es un boxeador importante Cuellar Por eso el triunfo de Escandón realmente lo consolida como una figura a tener en cuenta. Incuestionable el triunfo del colombiano Oscar Escandón, como también me gustaría que Hernán Guajardo se tome unas pequeñas vacaciones, porque en realidad yo creo que no detuvo la pelea eh, un rato antes. Debió haberla detenido un rato antes. Esto terminó con un cauter ni Lo invito a que ¿Eh? lo charlemos en el próximo programa. Bárbaro, eh, sí, esta sí. mala actuación que ha tenido Hernán Guajardo. Y como decíamos al comienzo, Hernán Guajardo es amigo del programa, pero también eh, las cosas que se hacen mal en el boxeo tratamos aquí de decirlo. Edición número 58. 58. El ganador Desde de la Ma gentileza de Thompson ah, y Williams, tiene, de Olimpia de Deportes se llama... Ariel Albanese, ah, bueno. Ariel Albanese Ariel. se va a llevar la remera de Olimpia Deportes y la corbata gentileza de Thompson y Williams. ¿eh? A partir de mañana está grabado este, esta edición número 58 y va a estar bajada en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com esta gran entrevista que tuvimos con Marcelo El Toro Domínguez, ex campeón del mundo. Crucero Consejo Mundial de Boxeo Y no es porque nosotros seamos Grandes periodistas, sino porque Marcelo El Gordo Domínguez es un muchacho que hasta Podríamos haber charlado una hora más este, Y nos quedábamos cortos Gracias Aníbal 88.9 Radio Gran Rosario Esto fue Boxeo Planeta Ojo, en una de esas Rubensito Sauro Nos da una licencia y dice Está permitido nada más que para ustedes Por las características del programa Algún temita de cumbia para los muchachos Y sorprendemos el próximo miércoles Eh, gracias, gracias por estar del otro lado. A la muchachada de los gimnasios de Rosario, Gran Rosario, el abrazo grande, el de siempre. Muy buenas noches. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.